Yo no hablo de todas, pero de una voy a hablar. Oye, me caramba la cosa de las mujeres. Yo no hablo de todas, pero de una voy a hablar. Yo sí, como Julita dice que me quiere, pero cuando saco, acepta tú el que va. Yo sí, como Julita dice que me quiere, pero cuando saco, acepta tú el que va. Yo no hablo de todas y todas no son así. Oye me caramba las cosas de las mujeres. Yo no hablo de todas y todas no son así. Hablo de Juliti y de la niña Tere, porque lo que hace no me gusta a mí. Hablo de Juliti y de la niña Tere, porque lo que hace no me gusta a mí. Oye, me caramba, yo no hablo de las mujeres, pero cuando hablo, yo no hablo por no dejar. pero cuando hablo yo no hablo por no dejar Pero a veces hay una que se lo merece Por seguir pensando siempre en la maldad Pero a veces hay una que se lo merece Por seguir pensando siempre en la maldad